que desde los organismos de derechos humanos se está pidiendo una unificación de las causas. Me gustaría que nos cuentes cuál es la importancia de que se unifiquen las causas. Poder hacer un juicio solo, aunque sea, aunque tarde un año, pero poder hacer un juicio por todos y por todos los represores. Porque por ahora estamos yendo por pedazos, ¿no? Este es un caso de 10 víctimas por 5 imputados. Después hay que ir por... 8 víctimas más, 3 imputados después. Y cada juicio de esto, por ejemplo, este, este arrancó en septiembre el año pasado. Y haces la cuenta y son siete meses. Si cada tramito va a llevar siete meses, vamos a tener casi 100 años de juicio. Así que ese es el principal motivo. Y también se sabe que son escasos ya los lugares para hacer los juicios. En el caso sí. de que no haya lugar, ¿cuáles son las lo alternativas? Haremos, lo haremos donde se pueda. Este estos los tres juicios de Zona Norte, Campo de Mayo se hizo uno en los tribunales provinciales con un salón prestado, otro en una canchita de fútbol, en una sociedad de fomento y este en un teatro. Así que bueno, si no dan el teatro, iremos a buscar que es una cancha de rugby algo para hacer los juicios, pero los juicios se van a hacer.